Me dicen que estamos en comunicación con el diputado nacional de Frente para la Victoria, Martín Doñate. Tenemos que hablar algunos temas con él、eh, en la mañana de hoy. Doñate, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Háblenlo vos aquí en el encuentro de Vierma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Un gusto, un y, abrazo grande, m u c h a s g r a c i a s Igualmente,、eh, un gusto para nosotros también poder conversar con usted. Doñate, a ver, para empezar por alguno s de los temas más puntuales, usted presentó hace pocos días、eh, un amparo para impedir que haya lago fácil, ¿no? Se produzca la rebaja entre los jubilados de la provincia de Río Negro y también los que están incorporados en la Asignación Universal por Hijo. Cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo sería posible que esto prosperara en la justicia solamente para una provincia? En realidad, t i en e impacto colectivo para todos, yo lo presento en representación de, de los jubilados de la provincia de Río Negro, en realidad, en mi propia persona y con, a través de la organización Encuentro Solidario de Viezma. Que tiene un objeto social muy amplio, lo hacemos、eh, para la clase, para la totalidad de los jubilados de la provincia y esperemos tenga impacto en todo el país.、Eh, la idea, y además es novedoso, el amparo con, con el pedido de una medida cautelar es porque se hace todavía anterior a la sanción de la ley. Nosotros、uh -huh. estamos impugnando y declarando nulo tanto el acto administrativo del Poder Ejecutivo como autor del proyecto. Como asimismo、sí、del Senado de la Nación, que le dio media sanción a una ley que es claramente muy inconstitucional, a un proyecto que es claramente violatoria de la Constitución Nacional y que va a afectar directamente los saberes previsionales de los jubilados, de los pensionados y también、eh, aquellos programas sociales como lo, la Asignación Universal por Hijo que afecta a los niños, viola garantías y derechos constitucionales,、eh, Y también, digamos, es una medida que amenaza, tal como lo establece el artículo 40, que habilita la acción de amparo, amenaza、eh, con una ilegalidad manifiesta el derecho a percibir una jubilación o una asignación universal actualizada con el actual parámetro, que、uh -huh. es muy superior al que quiere establecer el gobierno a través de una medida que impulsó el propio Poder Ejecutivo y que modificó. Este, sensiblemente con、eh, una propuesta del senador Picheto, t que le van a significar a los jubilados de nuestra provincia en particular, hay una jubilación promedio en la provincia de Río Negro de los 12 mil pesos, le va a significar entre 800 y mil pesos menos de lo que podría cobrar con el actual sistema.、Sí. Significa para cada jubilado entre 800 y mil pesos menos, y en términos globales de ingreso al consumo de nuestra provincia, Con todos los jubilados y pensionados que hay en la provincia, más de 120 millones mensuales que dejan de ingresar al bolsillo de los rionegrinos y al consumo y a, al circulante de nuestra provincia. Un impacto muy negativo, desde lo particular hasta lo global, desde lo financiero económico.、Uh -huh. Ahora, eh, eh, diputado, le pregunto desde lo lego total, ¿no? Este, ¿No podría ser que la justicia declare que es abstracta su presentación por cuanto todavía no ha sido aprobada por el Congreso? Lo podría. Hacer. Nosotros estamos impugnando previo a la sanción, alertando y pidiendo que la medida cautelar que la Cámara de Diputados no trate este proyecto y no sancione un proyecto de estas características que va por debajo y el acto administrativo del de Senado y, de la, y del Poder Ejecutivo en cuanto es inconstitucional la propuesta que hacen.、Eh, ponemos un ejemplo brutal. Mañana el Presidente de la Nación manda un proyecto para declarar la pena de muerte. De cualquier ciudadano argentino y es claramente inconstitucional, y estamos este, preventivamente pidiendo una, la nulidad de ese acto administrativo que no puede pasar por el Congreso、eh, con los parámetros con los que lo envió el, el Poder、uh -huh. Ejecutivo en el caso previsional, puntualmente.、Uh -huh. ¿Y cuáles serían los aspectos? Y además, también hay otra cuestión, sí, sí, sí. discúlpeme: sí. los plazos que tenemos, el Congreso no nos olvidemos que entra en receso. Eh, perdón, l el Congreso y también la Justicia tiene, este, una feria judicial,、uh -huh. se sanciona la ley a fin de diciembre, se comienza a aplicar a partir de, de febrero-marzo, y es probable que en los procesos judiciales que llevemos adelante con las medidas cantelares, con las apelaciones、uh -huh. y el proceso del amparo, tengamos ya afectados los bolsillos de los jubilados claro, argentinos. Claro. Está bien, por eso entonces la previa, hacerlo con, con, con anticipación antes de que sea aprobado. Ahora, la, la pregunta era, especialmente para, para que sea ilustrativa, ¿no? Para nuestros sí, amigos que、sí, nos están escuchando,、sí. ¿qué es lo inconstitucional del proyecto de Macri de rebajar, el, el, en este caso, la fórmula para, para la actualización de las jubilaciones? Hay un principio de, constitucional que es el de la progresividad. Nunca se puede legislar.、Eh, Para menos cuando se trata de derechos alimentarios, cuando se trata de derechos esenciales, sociales, elementales. Por eso nosotros estamos declarando la inconstitucionalidad. Cuando se ven cercenados los derechos de los jubilados, de los niños que reciben la asignación, que van a recibir menos plata de la que tenían pautada recibir durante varios años con la ley de actualización que se estableció en el año 2009 en TINA, se está violando un derecho constitucional claramente establecido en el artículo. 43 de la Constitución. Le doy un ejemplo. A ver. Si nosotros tuviéramos desde el 2009 el actual, digamos, el sistema que ahora quiere aplicar el Poder Ejecutivo Mauricio Macri en conjunto con el senador Miguel p i c h e t t o una jubilación en la Argentina mínima hoy sería de 5.500, 5.600 pesos. Más de 500, 1.600 pesos menos. Que lo que hoy reciben con el actual sistema de actualización. Imagínense que a partir del 2018, en marzo, un jubilado va a recibir entre 800 y 1000 pesos menos, con todo lo que ha sufrido además el aumento de los precios, con la quita que ha habido de derechos con el PAMI en relación a, a los remedios y cada vez menos posibilidades de acceder a remedios. Todos los gastos que tienen los jubilados están destinados a comer y a, y a medicamentos. Y están en una situación de sobrevivencia. Si a eso nosotros le sacamos plata, si a esos sectores sociales nosotros le sacamos plata, claramente estamos violando la Constitución, los pactos internacionales, las convenciones internacionales del niño, el, derecho, el principio de la progresividad en materia de, de políticas sociales, etc.、Eh, diputado, hace poco, en ocasión de la presencia en el Senado del jefe de gabinete, gabinete Peña, La senadora Magdalena o d a r d a le preguntó qué pasaba con la zona neutral que cobra n los jubilados y pensionados acá en nuestra zona, que es del orden del 40%, si estaba también dentro de los beneficios, s ¿no? Que estaban en estudio para ser eliminados, y Peña no descartó la posibilidad de que esto ocurriera, dijo que estaba en estudio, s su presentación, ¿incluye esto también la posibilidad de que el gobierno vaya también, en este caso, por el derecho de zona? No particularmente porque no se presentó nada al respecto,、uh -huh. sería, ahí sí sería absolutamente abstracto, pero、eh, sí lo que estamos viendo es una afectación claramente a los derechos de los patagónicos en muchos sentidos. No nos olvidemos que los patagónicos teníamos el reembolso por puertos patagónicos, sí, para la exportación, que lo sacaron. Eh, eh, han levantado la barrera sanitaria para el ingreso de determinados productos, cosa que estaba protegida para nuestra región.、Eh, la coparticipación de la provincia este, no ha sufrido ningún tipo de, o no ha gozado en realidad, ningún tipo de aumento o de tratamiento especial por, para nuestra provincia ni para ninguna provincia patagónica. Por el contrario, todas las medidas que se han tomado han sido en beneficio de la provincia de Buenos Aires, como de la ciudad de Buenos Aires. Tanto es así que la plata que ahora le quieren sacar a nuestros jubilados, esos 800 mil pesos por mes que le van a recortar a los jubilados de Río Negro, va trasladado directamente a compensar el fondo del Conurbano Bonaerense, que es plata 100 mil、eh, millones en global,、uh -huh. 100 millones para la provincia de Río Negro, que van derechito a hacer financiamiento de obra pública para la provincia de Buenos Aires, para el Conurbano Bonaerense. Eso no lo podemos permitir. Porque defendemos los derechos de nuestra provincia, porque tenemos、eh, el rol institucional también de proteger los, lo que se ha ganado en materia de derechos para nuestros jubilados, para nuestros niños, y también porque vemos un gobierno que está prácticamente arrodillado a los pies del gobierno nacional, sin posibilidad de defender a los rionegrinos, y tenemos que hacerlo desde el Congreso de la Nación. Las urgencias financieras que tiene la provincia, que tiene el gobernador, Lo han hecho prácticamente abandonar la defensa de los intereses de Río Negro, y eso es grave, es preocupante, porque vamos a un camino donde la reforma impositiva de ese nuevo pacto o consenso social que se ha firmado、eh, es en d e s medio de los sectores、eh, trabajadores, de los sectores comerciantes, de los sectores industriales, de los sectores económicos de nuestra provincia, no solamente a los más vulnerables, a todos, porque ahora lo que va a haber. Si bien una rebaja de los ingresos brutos es lo que exige el pacto, social, el pacto fiscal, lo que va a haber es un aumento considerable, muy considerable, para compensar esa caída del impuesto inmobiliario. Y el impuesto inmobiliario es un impuesto mucho más regresivo porque lo paga mucha mayor cantidad de gente que el ingreso bruto.、Uh -huh. Y eso va a significar que cualquier vecino que esté escuchando la radio, que quizás hoy pagaba 200, 300 pesos de, ingreso inmobiliario, de impuesto inmobiliario, Va a terminar pagando más de 1.500 o 1.000 pesos de un impuesto por un bien inmueble, una cosa que, bueno, perjudica claramente el bolsillo de, del trenorino medio.、Uh -huh, claro que sí. Ahora,、eh, ¿es posible, le pregunto esto desde el punto de vista legal, ¿no? que una modificación tan importante como es el cálculo de la actualización de las jubilaciones forme、uh -huh. parte de un pacto fiscal que r e s u e l v e los gobernadores, que, que después resuelve la legislatura, cuando es un tema. Del ámbito federal, ¿es posible que esto ocurra? Porque está i s c o r p o r a d o como artículo. De, es, es un artículo、eh, del, del pacto fiscal, l ¿eh? Sí, sí, es un artículo donde se dice globalmente que se va a propender a eso, como así también al achicamiento del Estado. Por、uh -huh. eso las paristarias van a estar muy por debajo de la inflación, por eso también este, puede haber despidos en muchos sectores del Estado, como sucedió a nivel nacional en muchas provincias. El achique es una lógica del proyecto n e o l i b e r a l endeudamiento. Eh, ruleta financiera,、eh, destrucción del sistema industrial y productivo a partir de la apertura indiscriminada de importaciones,、eh, destrucción de las economías de las provincias y de las finanzas públicas、uh -huh. provinciales a efectos de someter a los gobernadores a los designios del Poder Ejecutivo Nacional, como está sucediendo ahora, y por supuesto,、eh, transferencia de recursos de los sectores populares, de los sectores más vulnerables a los sectores más concentrados de la economía, ya lo vimos. Ahora le sacan mil pesos a los jubilados rionegrinos, pero le quitaron las retenciones, los impuestos que pagaban las grandes exportadoras de, de la pampa húmeda.、Eh, y eso, de alguna manera, cuando se sacan esas retenciones,、eh, se desequilibra tanto la balanza de ingresos de la plata del Estado, que termina siendo, evidentemente, la variable de ajuste, el hilo, se termina cortando por lo más sensible, como ha pasado con todos los proyectos neoliberales, que han sido、eh, los jubilados, como fue cuando Patricia Butrich le recortó el 13% a los jubilados. En la época de De, de La Rúa.、Uh -huh. Y bueno, la historia se repite ahora como una tragedia, y me parece que vamos camino a una situación de oscuridad absoluta respecto de la situación social y, y financiera del país, con un endeudamiento inédito en la historia de, de un país, no ya digo de Argentina, sino de un país que en dos años、eh, se ha endeudado por más de 120, 130 mil millones de dólares, cosa que es insostenible para un país como el nuestro. Así es. El amparo fue presentado en la Justicia Federal, ¿no? En la Justicia Federal de Vilma el jueves pasado. Ajá, ¿y ¿Cuánto Ajá, á tiempo hay para esperar un, un, una Ahora respuesta? Ahora la jueza, por lo que me, me pasaba ayer, el, el, el abogado que patrocina la acción、eh, mandó a pedir un dictamen a la fiscalía. Así que estimo que el dictamen estará en 48 horas y bueno, la jueza luego tendrá quizá alguna requisita de alguna documentación más y estaremos para la semana próxima teniendo alguna novedad. Quizá para la semana próxima cuando. La jueza e s t é en condiciones de dar una opinión respecto a un fallo. Tendremos quizá el, el, la ley sancionada. Si está la ley sancionada, nos presentaremos con esa ley para ampliar el amparo y, ya con el hecho concreto, estaremos dando más argumentos para pedirle a la justicia que se exprese frente a la inconstitucionalidad del acto.、Uh -huh, está bien, este,、eh, diputado. Nueva conformación del, del Senado, nueva conformación. De la Cámara de Diputados, como resultado de las últimas elecciones, Rossi, presidente del bloque de, de, de diputados nacionales, Fuentes, presidente del bloque de senadores, de, por llamarlo del k i r c h n e r i s m o en el Senado.、Uh -huh. eh, ¿Expectativas? ¿Cómo, ¿Cómo la ve la cosa? ¿Va a venir complicada? ¿Hay un, ¿Va a ser fácil, parece, para el gobierno normal, mayorías? ¿Cómo, ¿Cómo la ve? Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir el rol. Que nos dio la sociedad, que es de ser una oposición firme a este modelo y a este proyecto y a las políticas del gobierno nacional. Obviamente, cuando veamos leyes, proyectos, propuestas que sean en beneficio de la Argentina, vamos a acompañar con nuestras observaciones, pero hasta ahora ha sido casi dos años de trabajo en el Parlamento donde no ha habido una sola medida que haya favorecido, en el caso particular que me toca, a la provincia de Río Negro. Por lo cual, haber aprobado o. O acompañar una propuesta del Poder Ejecutivo hubiera sido ir en contra de dos cuestiones. Una, en contra de los intereses de los rionegrinos.、Uh -huh. Y dos, en contra de la plataforma electoral que me llevó a la banca de diputado nacional. Nosotros, cuando asumimos la banca de diputado, cuando los senadores asumieron la banca de senadores, firmamos un pacto con la sociedad rionegrina, una plataforma electoral que decía claramente que no íbamos a votar en contra De los jubilados, no íbamos a votar a favor de una baja de nuestros jubilados, una baja de la asignación universal, no íbamos a votar en favor de endeudar al país brutalmente a tasas insoportables, que no íbamos a volver a las políticas de la década del 90, ni de la época de la Rúa, sino que íbamos a proteger y sostener lo conquistado para este, exigir que se vaya por más, por un crecimiento para la Argentina con dignidad. Y eso es lo que hemos hecho desde el rol de diputado nacional. Hay otros que Han entendido que su rol es representar a otros gobernadores de otras provincias u otros intereses y han la, la, lamentablemente votado en contra de lo que la sociedad rionegrina nos pidió.、Ajá. Pero no es el caso en particular de este diputado nacional y me parece tampoco de la totalidad del bloque que integramos, tanto el Frente por la Victoria en la Cámara de Diputados como el bloque de, senadora, de senadores que preside、Ajá. el senador Fuentes que se han mantenido. Eh, con lealtad, con firmeza, con convicción a la plataforma electoral que comprometimos con nuestros comprovincianos. ¿Lo sorprendió la decisión de García l a r a b u r r o de ir al bloque de Picheto y no al bloque, de, al bloque de Fuentes? La verdad que sí, porque、eh, las posiciones que, está, que tomaba públicamente y este, la reivindicación que había hecho de la figura, no solamente del expresidente, sino de las políticas públicas del gobierno anterior. Nos daba la sensación de que estaría más adecuada, digamos, en función de esas declaraciones y posturas, a estar en un bloque opositor, este, como el que representa el Frente para la Victoria en el Senado. Pero bueno, la verdad es que son decisiones personales que quizá tienen su fundamento, pero yo no las、no、la termino de comprender.、Uh -huh. Diputado, gracias por la comunicación, es ¿eh? muy amable. ¿eh? No, por favor, un abrazo grande. Gracias.